Sufriera El desprecio Y el calvario De la cruz Es él Es el mismo Que ofreciera La sapienza Del amor y la virtud Cuantos mundos mencionan su presencia Que decirlos plantas este tu la vi Se estremecé el universo en su grandeza del nombre sagrado de Jesús, es Él que ha venido hasta mi vera, sol radiante, divino de esplendor, en mi frente yo he sentido la tibieza de las manos del maestro redentor, Jesús. Jesús, te pido por el llanto de aquellos que olvidaron la fe de tu camino la única verdad la tierra está sembrando de sangre sus simientes y el trino de las aves se niegan a brotar los niños ya no lanzan al aire barriletes las flores se tinieron de gris en su color el río majestuoso de sal cubre su vientre Y la luna se ha quedado dormida en un rincón Mi voz entrecortada pretende aún decirte ¿Por qué de tanto odio? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué se está perdiendo el mundo en las tinieblas? ¿Por qué viven los hombres en tanto desamor? Jesús, Jesús no te marches, contesta mis preguntas Jesús está llorando, llorando como yo Fue el sueño más hermoso, el más hermoso sueño Jesús habló conmigo, Jesús, Jesús, Jesús también lloró